Creo que es la primera vez que se puede marcar una diferencia entre el movimiento estudiantil en la capital de nuestro país y, y en Mendoza o en, en el interior, ya que históricamente en Buenos Aires el, el movimiento estudiantil ha sido muy fuerte, con mucha participación y marcando algunos momentos y sucesos eh, históricos, eh, logrando grandes cambios eh, a nivel académico, a nivel social, pero, pero por primera vez, o por lo menos es la primera vez que nosotros, desde nuestra mirada personal, eh, entendemos, en Mendoza está habiendo muchísima participación, eh, que nació básicamente con el grito por el, por el aborto legal, seguro y gratuito, pero que promete, promete defender muchas causas sociales más.